Fernando, buen día. Hola, buen día, Franco, audiencia. Eh, mucho gusto. contanos pues, porque, decíamos, actividades que se han llevado el fin de semana adelante que tienen que ver con, en principio, una feria de libro en el bañil de Córdoba. Sí, así es. Este, tuvimos la segunda feria del libro de verano, fin eh, sí, de semana pasado, eh, viernes y sábado, eh, ahí en el Cóndor, en el paseo de artesanos con una globa y una una serie de stands de, de, de venta y, y de libros este, y promoción donde hubo presentaciones de libros este, la verdad que muy contento porque hubo mucha concurrencia este sumado a las actividades que había en ese en ese espacio artesanos eh, con los artesanos propiamente y, y actividades artísticas y culturales en el, el anfiteatro que hay ahí este también estaba una actividad de, de, de provincia, de cultura de provincia, un, un programa Sentí así que en simultáneo también con actividades de también de la Secretaría de Cultura en, en, en la plaza, en el arquitecto de María Cristina Casadell, así que en simultáneo muchas propuestas y, y mucha gente se acercó, así que muy contento con la repercusión. Están dando un espacio en el balneario El Cóndor, digo, entre lo que tiene que ver con la cultura y eh, lo turístico, ¿no? Sí, sí, porque la verdad que estamos viendo mucho movimiento turístico, mucha gente que, que se acerca, que pregunta, así que también nos compete, ¿no? Como más allá de que tenemos el área de turismo, siempre estamos ahí tratando de, de dar una mano entre todos para, para seguir promocionando nuestro lugar, que bueno, que es maravilloso y todo el mundo sorprendido. Así que bueno, bien con eso, nuestro verano cultural arrancó, el fin de semana de enero, eh, con propuestas y actividades en el anfitriato Mariquitina Casadell, en el Cóndor, y también con, con trabajando fuerte con el equipo docente de cultura en Vierna, este, en este nuevo espacio que, está, que hemos generado frente de los carros astronómicos, mm. donde la arquitectura práctica de Juan va a ser una reinterpretación de Miguel de Pablo Picasso, este, y bueno, ya se empezó a instalar como un espacio donde la, la gente va y espera que hayan distintas propuestas artísticas, y la verdad que eh, con eso nos dio un, una, una gran satisfacción ver la cantidad de gente se acercó este, este para... para se armó un escenario abierto, ¿viste? Este, así que mucha gente se acercó a, a contar un cuento, a contar un chiste, y se acercó un mago, músicos, este, distintos artistas que se acercaron, todo coordinado por los docentes. Y, bueno, también tuvimos... este Este fin de semana como te decía en el teatro un, un nuevo rock en ve toda una camada de nuevos músicos eh, de viernes que la verdad que he sorprendido con la calidad y artistas que tenemos este, así que bueno tenemos tenemos quiero <risa> sentido siguen sí, las actividades ¿tú también si sí, así es, este, este miércoles tenemos por ejemplo el cine móvil en el cóndor uh -huh. este cine móvil de, de la provincia que no bueno hemos articulado con ellos y y va a estar en el bañar del cóndor, con la película En la Cabeza de Papá, ese este, miércoles 18 a la Argentina, 30 horas, en el anfiteatro Marequistina este También tenemos este, actividades en el patio salesiano, viernes y sábado va a haber una milonga y ritmo latino en el patio salesiano, en el Centro Cultural 2 y en el vagón del 30 de marzo también tenemos actividades con los profes, este, y por supuesto las actividades que continúan en, en el anfiteatro también en el cóndor, y todo esto en simultáneo eh, armando la fiesta del mar y la campante, así que son muchas cosas que están eh nada, que estamos ahí coordinando, así que bueno, con muchas expectativas. Sin confines que los preparativos para la fiesta del mar y la campante eh también demandan tiempo y expectativas. Sí, totalmente. Estuvimos la semana pasada cerrando la grilla de artistas locales. Este, estoy muy contento con, con, con cómo quedó. Y, y bueno, ya la semana que viene, el lunes, estaremos montando todo lo que es el predio, en en la condición y la este un trabajo muy grande desde todo el municipio. Las, las fiestas, ya saben que están todas las áreas involucradas, hay desde Cóndor combinando con todo lo que es los, los carros gastronómicos, el de servicios públicos, obras, todo. Es un, es un trabajo muy grande que lleva mucho tiempo de armado y bueno, sí que ya una semana antes estaremos acondicionando todo. No, no bueno, gracias a ustedes, saludos. Bueno, eh, le agradezco el secretario de Cultura de la Municipalidad de Viedma, Fernando Mántaras, bueno, contándonos respecto a las actividades que se han llevado adelante y las actividades que se vienen para los próximos días en el marco del verano cultural.